Hola, Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿qué está pasando con、eh, la, con estas tareas, con estas notificaciones que están ustedes denunciando que buscan privatizar? Mirá, ahí lo que, lo que está haciendo la corte, o sea, la cabeza del de la provincia de Buenos Aires,、eh, como decís vos bien claramente,、eh, un, un intento privatizador. Nosotros, lamentablemente, como pueblo, ya conocemos la estrategia porque h a n u t i l i z a d o con muchas cosas. El, el Poder Judicial es una de esas、eh, cuestiones a las, a las que apuntaba el Banco Internacional de Desarrollo en, en los 90 como, como las privatizaciones de segunda generación, junto con la educación y la salud,、mm. después, de, después de, la, de lo que fueron las grandes empresas estatales. Y, y la segunda generación de privatizaciones era, era esto: o sea, durante los 90 se intentó, no se logró, o se, o se logró parcialmente, algunas cuestiones muy, muy puntuales. Eh, el matrimonio de la mano de Fores l、eh, también volvió a intentarlo y se pudo parar. y Ahora la Corte de la Provincia vuelve a intentarlo nuevamente, tratando de sacar、eh, una función específica que hacen lo, los oficiales notificadores, nuestros compañeros,、eh, y los oficiales de justicia, entregárselo al correo、eh, argentino, al correo, a un correo privado y, o a un abogado de la m a t r i o Obviamente, ahí lo que nosotros decimos es que eso tiene, tiene dos problemas gravísimos. Primero, obvio y el, el más, más caro y para, para nosotros como sindicato, que es la, la precarización del, del, del trabajo, la, la, la, la falta de la pérdida de puestos de trabajo. Más o menos sea que, específicamente, los compañeros que trabajan de eso ahora no, no van a perder su trabajo, pero digo, futuro、eh, lo que se busca es reducir la presión a la mínima expresión.、Mm. Ahí、eh, lo. planteamos Como directamente c o m o una privatización, porque como te decía antes,、eh, utilizaban la misma、eh, táctica que se utilizaron en los 90, esto de hacer que el sistema funcione muy mal,、eh, sacarle recursos para que cada vez funcione peor,、mm. hasta que llegue un momento que、eh, realmente te, te, te funciona mal y, y traigan la solución,、eh, traigan como solución la privatización. De esto es algo sea, que venimos de funcionar hace muchos años nosotros como sindicato. s Que no había nuevos nombramientos en e su oficina, que la gente que se iba jubilando no, no, no la reponía con nuevos cargos. Ahí、eh, los compañeros en e s a oficina, específicamente, cobraron lo que se llama movilidad fija,、mm. porque son, son la gente que se encarga de notificar todas las,、eh, todas las cuestiones que, que se van desarrollando en, en los juicios. O sea, cuando vos siempre pones la demanda, bueno. Un notificador va y le avisa a la otra parte, notifica a la otra parte que está en la demanda. Y después esa, esa otra parte se presenta. Son todos los que van llevando la, las, las notificaciones, ¿no? las,、mm. la, las más novedades del juicio en todos los juicios de, de, de la provincia de Buenos Aires. Y también son los que se encargan de hacer los desalojos, de los que se encargan de hacer de, las restituciones de, de niños, también los que, los que se encargan de, de hacer el. el A, eh, notifican todo, básicamente.、Mm. Bueno, lo que, lo que estaban planteando hacer es,、eh, en la figura del telegrama electrónico, entregarle toda、oh. esa tarea a, como te decía antes,、eh, gente del correo y, y abogados.、Eh, nosotros ahí, bueno, como te decía, en, en primer lugar no, nos oponemos porque es una, una forma de privatizar y de, y de precarizar el, el laburo de nuestros compañeros.、Mm -hmm. eh, ya, ya viene muy, muy golpeado. También, te decía, alguien, eh, cada vez、eh, se actualiza de una peor manera. Hace muchos años que va corriendo muy por la transalimentación y esa es la planta que utiliza nuestro compañero para、eh, hacer su trabajo, para notificar a las, a las partes. Pensemos que、eh, en el conurbano quizás es un poco más sencillo de verlo porque está todo más o menos en, en, en los mayores lugares, llega colectivos y etcétera.、Sí. Pero pensemos que ya cuando es el fondo de José Sebastián, por ejemplo, hay lugares donde es muy costoso llegar Colectivos, ni un par de ocho colectivos los unidos para llegar, muchas veces ponen su, propio, su propia movilidad, su propio vehículo.、Mm. Es algo que, que es una problemática muy grave porque muchas veces、eh, o tienen un accidente o los roban o lo que fuera y, y la corte de todo eso no, no les reconoce nada、mm. porque ellos les pagan esa plata para moverse. Y después hay situaciones en, en el interior de la provincia,、eh, notificadores que recorren 200, 300 kilómetros para, para notificar algo. Eh, o El otro día hablábamos con los compañeros de notificaciones de Tigre,、eh, tienen el, el Delta, el Paraná, para notificar y, y asistiendo a s i s t i e n d o a Entre Ríos, digamos,、claro. lugares para, para notificar. Entonces, todo eso se lo quieren sacar del Poder Judicial a, a, los, a los trabajadores y entregárselo al, al correo y, y, y a los abogados de la matrícula. Ahí... Eso, como, como una primera etapa, que nosotros siempre nos, nos ponemos en contra de esta cuestión, por, por una cuestión laboral, obviamente, una cuestión gremial,、uh -huh. pero también otra, otra cuestión que vemos muy peligrosa es cómo se ataca el, el derecho de defensa y el, y el, y el debido proceso.、Uh -huh. Porque pensemos que cuando, cuando un oficial notificador、eh, notifica algo, hace plena fe de eso, justamente por la importancia.、Eh, no sé si saben, pero cuando, cuando va avanzando un proceso. Se dice que, que esas etapas precluyen, entonces vos no podés volver atrás ¿Mm. una vez que ya se, se cumplió esa etapa. Y si vos perdiste una notificación o te notificaron mal o tuviste algún error con eso, vas a t r a s l a d r t e a la anterior etapa porque ya, está, ya pasó, digamos.、Claro. Ya pasó el momento procesal. Por eso tan importante y tan vital en, en los juicios las notificaciones. ¿Mm. Sabemos sabemos cómo, cómo muchas veces uno sale n la puerta de su casa y encuentra facturas d e toda la cuadra. digo Eso es muy común, digo.、Uh -huh. eh, bueno, imagínense si pasa eso en una cosa tan importante como un juicio. Entonces, por eso decimos que va, también va a afectar el, el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso.、Uh -huh. Porque también, ahí por otro lado,、eh, si no es el correo, van a ser los abogados. Y los abogados siempre definen e d una parte.、Uh -huh. Digo, está bien, es, es, la parte, es, es su función procesal, es su función legal. Pero digo, tienen interés en el juicio,、uh -huh. defender una parte y、eh, en contra de la otra. No, no, no, hay, no hay una imparcialidad que eso sí lo garantiza nuestro compañero trabajador del Poder Judicial.、Eh, por eso decimos que es un tema muy complejo que no solo ataque c u e t i o n e s gremiales,、uh -huh. sino también el, la, a, la, a la población en general, o, porque obviamente estos telegramas electrónicos para hacer pagos.、Uh -huh. ¿sí? Haya una forma de notificación de electrónico e más rápido, pago obviamente, y que obviamente lo van a poder afrontar solamente quienes tengan mayores recursos. Entonces van a, a consagrar un poder judicial de primera para el que pueda pagarlo, para que tengan su, una empresa, alguien que pueda pagar la notificación, perfecto, va rápido,、eh, no hay ningún problema. Y todo el resto de la población que tenga que hacer un juicio, que tenga que h a c e r la justicia, va a tener que ir a la oficina de notificaciones. p o r eso nosotros decimos que hay, hay un triple problema: la, la cuestión perennial, la cuestión del ataque al, al debido proceso y al derecho de defensa, y, y, lo, más, y damiero, lo más invisible para todas las poblaciones es que, que se va a instaurar, instaurar un poder judicial de primera para quien pueda pagar y un poder judicial de segunda y más lento para t o b l a s Las cuestiones que tengan q u s e patrimoniales, d i g s La v i o ¿no? e n c i a de género, la participación. Ahí el cuello de botella.、Claro. Un despido de un trabajador lo va a notificar. a h í toda la cuestión de la patrimonial. Que alguien que no pueda ir y pagar va, va, va a dormir e n f i í de los juntos o va a tardar mucho más de lo que, lo que tarda ahora con la oficina g u i s m a d a como no está. Nosotros,、claro. obviamente, lo que decimos es a cada solución, como siempre, es poner recursos donde corresponde, cubrir los cargos que no se pueden cubriendo、uh -huh. y、eh, reforzar las plantas d las notificaciones. Entonces, el gran problema es ese. No dan recursos ni humanos ni, ni materiales.、Eh, con esto de la digitalización del expediente electrónico, esto que, que venimos esto viene desarrollando por, por la pandemia, pero que s a v e n í a d e s a r r o、mm. l l á n d o decimos que las notificaciones s o n en papel,、uh -huh. papel impreso. Eso e v a l i el i n o e s t i g a d o r lo lleva a la casa, viene. Y eso, la corte el año pasado dijo: listo, que las digitalicen. Digitalicen l aire, v u e l v a n a los juzgados,、eh, ca cada uno digital. ¿Sabes cuántos escáneres pusieron en la, en la oficina de San Martín, que es la más grande que tenemos en la zona? ¿Cuántos? Que trabajan entre, entre 18 y 20 personas. Uno.、Sí. O sea, un escáner para 20 personas, calculemos que cada, cada trabajador de eso tiene entre 150 o 250 piezas por día. O sea, estamos, estamos hablando de miles de piezas por día、sí. para irse p a r a ir distribuyendo l a s con un escáner y dos c o m p u t a d o r e s Sí.、Eh, Pero、lo que provocas es o un puño de botella、uh -huh. que, que funciona, funciona mal la oficina, obviamente, con cierto retraso, porque no, no hubo no hubo refuerzos ni materiales ni humanos. Y hoy la solución que pretenden instaurar es la, la privatización. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando si avanza esto? Y、sí, la verdad que, como te decía, de los compañeros que t r a b a j a m o s no corren el r e s o de e n e r el trabajo. Nosotros somos trabajadores estatales y tenemos estabilidad, digamos.、Uh -huh. ¿no? A ninguno, pero claramente、eh, se pierden puestos de trabajo legítimos、claro. en el sentido de que en esa, en esa oficina de, de notificaciones en San Martín,、uh -huh. hace 12 años atrás o 15 años atrás, trabajaban casi 50 personas, hoy trabajan 20. Claro, aumenta la población, aumentan lo, los procesos en la justicia, pero se reduce el personal y, y la ecuación no da. Evidentemente, si es lento,、Exacto. va a ser mucho, mucho más lento. Carlos, quedamos、Exacto. atentos aquí en la radio para ver cómo sigue esta situación. Muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo, Un abrazo grande.